Buenas tardí, un otro día más, un otro chueves está haciendo oreja o vuestro programa de Radio Aragonés. Ya sabed que nos satros somos aquí desde Mellatas siete, dica Mellatas 8. Nos ascoltaréis mientras una hora como todos chueves y que también nos podes seguir en Twitter, Fendo Oreja y en eh a página de Facebook que tenemos, también Fendo Oreja, así nas como ni envianos mails, por si queréis decirnos cualquier cosa, tal a dreza de correo electrónico fendo.oreja@gmail.com. Dito isto, esta semana viene con una ripa de cosas, y con una ripa de cosas buenas. Por ejemplo, we nos ha remerau os nuestros amigos da Arainfo que Maitín, día 16 de xinero, remeraremos as fogueras de San Antón. E este artículo que han feito wei é moito poliu porque xarran un mica dos orixen, que hai un orixen pagano. Un orixen pagano distas xeras pobres, proque antes a plegada que que tiene un origen proque antes que no plegado de de antes do cristianismo e tamén dos romanos. Nos dicen que o fuego en general simboliza o sol e por iso mesmo a vida, a purificación e a renovación. Con estas fogueras, lo que se fai é unha petición ta que alumbre e a calor, pues faigan uns campos plenos de ferrainas que dinpois se faigan grans e grans árboles, que queden unha ripa de alimento e por iso mesmo protección. se dicen de religión cristiana que San Antón lle o patrón dos animales pero isto viene precisamente isto lle reude a tradición pagana que xerra dista traza de vida e que os povos que vivían antes en a península ibérica, más que más os celtas en este caso feban este homenaje aos animales a través precisamente a calor da foguera tamén se dan eh y está también una calendata señalada, taves lugares de Aragón, como por ejemplo Tazaidín, en la comarca do Baixo Cinca. En esta comarca bueno, en este lugar ya tienen presto proque, por cierto, de fabla catalana, ya tienen presta a foguera de San Antón. Eh también, bueno, asti se fa un chupinazo unas grans fiestas, un volteo de campanas. Estas fiestas principian justo o Y remata no día de cigüeito domingo. Ahora eh, continuaremos charrando una miqueta de las fogueras de San Antón, no sin antes charlar de una traborina, eh, bueno, de una tracanta, y meteremos bellacante y ya os por qué dimpues a la fin. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres.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 Tiene su yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata. Cuatro parecido a microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí que no te contaminas, con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata para moverse, necesita onda música cachonda. Ta cachonda, ca cachonda. Y mi mamá No tengo mucha plata, pero Sin mantel, sin cubierto y sin bandeja Con ganas de comerse a la pareja Se baila pegado como bachata Sin traje y sin corbata Embriagando las neuronas con vodka barata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 Puedes hacer en tu casa. No se necesita plata para moverse, necesita onda y música cachonda. Cachonda, cachonda, cachonda. ¡Wii! Ba No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Y eran nos las cheras de San, de San Antón y bueno, estoy ya aquí mañana no pueda acudir, que no haya de las en calefacción y tenga un buen ritmo hasta calentarse. Y ya que bueno, pues vamos a meter bella canta de calle 13 y pues diremos por qué. Continuando con las cheras de San Antón, ya nos de que eran las fiestas populares de, de Zaidín, Zaidí y también se han reviscolado una mica por Zaragoza, ¿no? Eh, sí, mañana de feito vía, eh, se celebran dos fogueras en Zaragoza, una ye en Novico de Amadalena y la otra en Torrero. Exacto, eh, así no es que eh, bueno la de la de aquí de Obico de Amadalena mete que principia a las 17 horas, mm, me restaño porque va visto en un cartel mediata 7, pero bueno, me voy a fiar, me, yo me enfido más de Arainfo que son unos cracks, así no es que no. Supongo que a las cinco principiarán a montar en cara con a luz o día y, dicen, pues, y a la a la media principiará lo que ya la chera en sí. pero no lo sé, <risa> no. Aquí mete, que sí, alto baixo mete esto, ¿verdad? que metes barizaculos y chocolatada infantil a, a las cinco horadas y después pues, mete hachera a las seis, bueno. ¿Cómo no será eso, la hora verdad? que saldrá en el colechío, Pues porque había llegado ya actividad. Sí, es auto. O en cualquier caso, Maitín, tenés una cita en Amadalena a la que no podés eh, faltar. Y pues, también en Torrero la tenemos. Ah, no, no, mira, mira, ya que me he equivocado. Yo, yo asimilaba tas siete en Madalena y media tas siete en Torrero. en Torrero, que la Asociación Vecinal Venecia Montes de Torrero y Quilapara, en O Cruce das Carreras Venancio Cuarte y Viescas. Ah, se nos ha subido a decir que en o caso da Magdalena ye en Ocoso, o sea, un puesto muito céntrico e muito popular. Tenemos temos también, como noticia que la semana pasada A Coia Gaire presentó o seu novo disco preto, do que ímos a mirar de metetos Bella Canta, porque si también no va a estar todo Calle 13 e cosas calientes, bueno, que Gaire también ye muito caliente, ¿no? Pero Eh, o concierto este a rebutir en la sala en la sala rebato si no me equivoco o viernes pasado y bueno ahí somos aquí con, con OCD lo somos leyendo que llegue con una color muy topincha editado en Mago Fermín con la duya de Nogara Sí, eh, a sala estuve a rebutir, eh, había muy tismacher, muy tamastas que no os sea, esperaba. Eh, estío un concierto pro interesante, eh, nos miraremos de ayer a Gaire otro día, porque ahora ya eran de viaje y no pedo la minisene, pero estuve muy divertido porque fación muchas cantas eh, con el público, fación interactuar a la chen y todos los que ya asistimos nos divertimos a saberlo. Un nuevo disco tiene seis cantas. si así no me equivoco es. ya que ahora a eh, intro principiará a sonar en, en bels, Breus, en sí. breus eh, entonces lo íbamos a avisar de fondo mientras todo lo programata que lo hagas y que quiera que quiera hacerse con un ejemplar que, que sabéis que lo que lo venden por ejemplo en Nogara eh, que llena Plaza Aso es auto. en Zaragoza En que o concierto me salió un toz muy to contento, en tozos sentius en general. Sí, eh, yo y fue, y la verdad es que me fació muy todo yo, me lo pasé muy bien, eh, me, fue muy tismo que no me más tanto en un concierto. Y eso que siempre me pasa muy bien de concierto. Tenía muchas ganas de vellirlos porque feba muy todo que no actuaban. Facían eh, una actuación de septiembre, pero ya era por sorte uno más, podían que acudille 13 personas. Y me quedé con las ganas de vellirlos y por fin los hemos visto. Hemos visto suyo nuevo treballo También tañón temas de, de siempre, pues como. Eh, eh, este que tienen de.? O Pastor das tinglas, no sé cómo se dice. Eh, Sí, de verdad. Pero bueno, eh, una canta vieillisma de fa diez años de, de Chusban que ayer me fa sabe lo yo y me, me fació dio mucha ilusión con la tañón. Y, y es cierto que se llama no, muy tachen que pues iba porque ya era un concierto en la Arrebato, y había que que vieba, y toz... Eh, salió asombrados y les fació muy goyo. Yo cuento que ganó muchos fans en este Zagar Concierto. Ah, sin así, sin así. Antipartí fue mucho que no meteban nuevas cantas y, y son seis alfallas, de las cuales íbamos a escutar a primera ahora mismo. A ver, si la tecnología nos dice así... I'm not afraid. Como todos hemos comentado antes, está una ya primer canta de nuevo disco de Gaire que íbamos a sentir mientras todo el programa a música diste CD que poded comprar ya por cinco euros en en Nogara, en, en la Escuela de Aragones Nogara, que ya en la calle, en la plaza aso, soy yo we, muy espesa, en la plaza aso de Obico de Magdalena de Zaragoza. Asinas, tamén cal dicir que dista colla, lle unha colla altruista e que fació a presentación dos cursos de Aragonés, esta asociación, de Asociación Cultural Nogará, que lle unha das punteras, sino tal, unha das que máis, unha que máis, non sei como decilo, unha mostranza de Aragonés, asinas, que esas cosas tamén se han de valorar. Moito. Sí, además, que levan moitismos años fendocantas, cantas lle... Yo cuento que a única colla que canta en aragonés que no fa pop, bueno, de Feito ahora cuento que ye a única colla en aragonés que no siga de folk, que contina en activo. Sí, sí, no, no, no sé, os mayacán no han dicho que no y son, pero tampoco, tampoco no son. No, no, no mayacán que no y son, eh, Prau tampoco, a la vez no más nos queda que Gaire y Cal al reafirmar iniciativas comunistas está no perder... Sí, y se oye. A que en, en la nuestra lengua Yo no sé en qué lléranos en qué charrando, que lléranos diciendo, joder, la añada pasada no tenía manos de ninguno y esta añada viene a tres, con que a lo mejor ahora aparecen como tres collas, en bella Cosa del Aragón. Ah, con programas programa de radio, de radio claro. claro. Yo creo que sí, que a, a partir de Fendorella también, y ahora charrante, que lo podéis sentir los miércoles aquí también en Radio Topo, y eh, también había un programa de radio en Balbastro, en Serbal... En, ser Valastro me parece. Así ¿no? nasce, así nasce. Radio Albastro eh, que lo eleva Jaime Pablo aquí saludamos desde aquí. Y yo, que le hemos entrevistado el día también. Sí, eh, eh, tenemos muitas entrevistas pendientes <ríe> y después siempre plegas, siempre nos pilla el toro, no sé cómo lo vemos. Sí, soy increíble, sí. Eh, también también va un nuevo programa de radio, un tercero. ¿Lo sabías? Un cuarteno será. Eh, un, bueno, un tercero en radio topo. Ah, en aragonés. Sí. Que nos va a hacer Barrenau Un colaborador también de Cendorella. Que, bueno, bueno, en realidad él eh, va a estar una periodicidad Posición mensual, no va a estar Guaire porque no puede hacer Guaire, pero quiere hacer un programa face charlando De las cosas Y, sí Sí, se dice Face to Face No, no programa de, de, de Barrenau Va a estar tierra de Barrenaus Ah, sí, Face to Face y un programa nuevo también que tenemos Que no sé a la vez Y sí, y y no un, un programa muy interesante que los domingos En, en vuelos Ay, ah, es cierto, y es cierto, y es cierto, y es cierto. Yo soy, yo bueno, yo mío día. Y es cierto, y es cierto. Se nota que somos muy tocansos porque sí. tenemos una ripa cosas, pero yo creo que en general en toda la chen que se mueve sí, sí. en Zaragoza que somos que no que no adubimos. Sí sí. Bueno. Pues una gran noticia que Tierra de Barrenaus tenga un programa también de radio ya cuatro cuatro programas, tres de ellos en Radio Topo. No sublidarnos tampoco de a sección que se fa en Graus que también hemos de convidar. Las Chirmanas Giron. De ese Castilla, eh, dos agaladas muy majas. Bueno, yo mm. no conozco que a una de las dos, pero. pero yo a una y, y yo, majas, yo sí. conozco a y toda la otra, <risas> y, y muy majas. Y también que las entrevistemos el día también en, en, en Aser de Graus. Antipartir le, le imprometíamos, así no es que. Sí, sí, lo tenemos pendiente de, de fa muy un tás, año Muchas, muchas, sí. eh AE también que no se nos pase la enredadera os compañes de Nuéis que también una vegada por mes creo o una vegada cada dos semanas los domingos de nuevo a Once y la enredadera y una vez por mes y participa o maestro Barrenau U. Eh también fue una sección pues del Aragonés que lleve en vivo. Así nas que como belleza en Caracas con las musicales ahora sigan una mica de baixón por contra tenemos una ripa de ufierta en la radio que tapoderás scuitar eh Aragonés. y porque en breus también tendremos una ripa de collas musical no lo dudes y además o bueno que tenemos ahora con las nuevas tecnologías y es que en cualquier inte aunque sigas puedes puedes escuchar estos programas y oye ya, ya sabes que tenemos en nuestro podcast hacemos una mica de publicidad que puedes baixar en Orella, con dosos.wordpress.com. y también en los blogs en los blogs de en blog de Ahora Charrante también podéis sentir los podcasts de la Hora Charrante. Y lo que me parece que en cara no podemos sentir son los podcasts de los compañeros de Balbastro. Yo no los he puesto a sentir. Tampoco lo es ese... Quiero decir, tampoco sí, me he y Pero, cuando entrevistemos a Chaime hemos de decirle que ha de pullar eso. los suyos programas Hombre, que de son pro-interesantes. Tal vez sigan en Evox, porque as, radios asociadas al la SER eh, los gozan de pensar en Ivox. E Pero bueno, ves tenía tenéis a ver. Bueno, charrando de cosetas, yo tenía, yo tenía por aquí una noticia... Que Yo me ha trocado muy toficacio, Que pasó? desapercibida a una mica en el área cultural del Heraldo de Aragón y esa cosa que de ninguno no se leye los ¿eh? domingos. Eh, que, ye, que han trovado una. Ya sabes que de cabo cana yo me da por fer gilipolladas y otras vegadas me da por fer noticias chapas, voy a pertocar noticias chapa. Ay, vale. Han trovado una estatua, bueno, una talla románica de o monasterio de Cambrón, Sádaba, ¿sabes han eh, pues en sí como ya de Sádaba y no la han trobado en Sadaba? No En Sádaba. No, ¿Y la han trobada en Aragón? No. ¿Han la han trobada? Cualquiera cual que no sabe ese guaire diría que en Cataluña, ¿no? Pero no, en, en el sótano de la Universidad de Yale, Estados Unidos. ¿Y cómo plegó a ti? Pues esa, yo, lo mejor de todo. esa talla que se trovaba en un, en un muro, disparó en, en la década santa. No se sabe bañera y ahora la han trobada. Antipartí y pues una, una talla muy polida y muy bien conservada hasta estar un románico, un románico auténtico. Y no se sabe bien, no se sabe si veía personado el lugar, la quitota de impuest vendela. Si ve el turista que con va más darte que no la achendo lugar o la de Aragón en general, se la furtó. Si ve el hombre tipo Eric el belga, no él en concreto, pero uno de estos la sí, quitó. Y la vendió de impuestos. No se sabe go aire bien, pero apareció a este tipo y se fue diez 10 días en, en un sótano, en uno de los sótanos de la universidad Y ahí aparece un señor en ese sótano y dice, ahí va, listo. Claro. ¿Y cómo saben que lle.? y eran haciendo un inventario y decían que esto, que esto no nos cuadra pero esto hombre, parece un románico hostias, no jodas y se metió a investigar y efectivamente era un románico, un románico que por atalla cuento que los eh, maestros románicos se podían distinguir bien según es como feban los huellos, las figuras a llora pues os de Aragón feban huellos muy toalmendraos bueno todos, pero os Aragón tenaban unos huellos no, y, y cuento que pues por astitirarían y, y dirían pues esto se, se, se clasificaba de, de Aragón, claro Qué curioso, ¿eh? Que, que rematen Estados Unidos y que... Historia la historia de los fueros de Vidal Mayor, que son también en, sí, sí. en Massachusetts, creo. Bueno, y ahora, a Beyer, ¿qué pasa con Isataya Románica? La crítica y es fácil, que se pasa si encuentras de la Universidad de Yale se se trobao en la Universidad de Barcelona? ¿eh? tenemos noticias y no se salió en un suplemento que de ninguno no se leye, sino que se salió en Portalada, pero una semana entera. En fin, a ver qué a pasa. La cosa allí que supongo que no será fácil recuperar esta talla, ¿no? Eh, esto depende esto depende de las condiciones. Si hay mercado negro sí que es fácil recuperar si no no. Si tienen un contrato, digamos legal, de, de compra-venta, es muy complicado. Pero claro, a, a cosa allí que ha puesto vender eso, ¿no? A venta está ilegal, se suposa. Sí o sí, sí, porque si era en la iglesia de lugar que lleve patrimonio público del lugar, claro, claro. sin autorización del concello, por ejemplo, Ahora cuento que se meterán en temas legales, tal ¿qué pasa? Claro, la cosa también será si el gobierno de Aragón tiene dinero o trajer porque supongo que costará muchos dineros trayeristo sin que sufra desperfectos. Bueno, hombre, en encuesta, pero no hay una talla guaire gran, quiero decir que llegue como medio metro, o sea que yo creo que también hay un gasto que sí que sí que se puede, sí que se puede asumir, y ese gasto de desplazamiento porque no hay una cosa guaire gran. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Se la quedarán o no se la quedarán? Eh, la luitarán, no la luitarán, tendrán contratos, no tendrán contratos. O Vidal Mayor, ye, pero porque esté una subasta en la década 2 dos en ocubierno de Aragón, decidió de no meter Dinés y la merco a la Universidad. Pero, uh, ahí ahora pues y un contrato legal. Pero Iste, pues no se sabe qué pasará. Muy muy curioso. Muy curioso. Dito Isto, yo creo que llegó el momento de ascuitar a segunda canta de. Sí, sí, sí. Yo soy de muy de nuestra, enganchada este a este disco nuestra, nuevo de Gaire, Gaire. así que por favor, métenos una otra canta que quiero que toda la gente se enganche. z e puesto a escuchar la segunda canta de O Disco Nuevo de Gaire, que como bellez pues yo un disco muy topincho, bueno, ahora a principio la tercera canta, porque me se ha pasado, de dale, a stop, y bueno, ahora ya he aturado, no tos ne faigat, que a esa tercera canta, que la ímos a, a ficar, eh. Bueno, como belleza un, yo un disco que sorprende, porque yo un disco actual, fresco, y sin caer por iso en, en extravagancias o cayer también en unos ritmos pues más conocidos ¿no? estos ritmos y ahora no cerrando aquí Lucía y yo pues de, de cantantes lo mejor no cantan en Aragones pero que son adaptando cantas en este nuevo es, en este estilo eh, y lo fan muy todo bien y ahora nos cerrando por ejemplo de María José Hernández que, que ha feito una huaca mortal a sete que una canta bien bien pincha uy ahora si sí. no le daba voz <risa> A yo, a yo me encanta Isabel versión de esa canta Que eh, si no me equivoco Y una versión de un poema de Anchel Conte Sí, sí Y, a yo, y una de mis cantas favoritas En Aragones, me, me fa muy tismo No soy guaire fan de María José Hernández diga o sea, sí, cantaba bien eso Pero nunca no he estado en un concierto de ella no ve, ve a Chen, que yo es muy fan O sea, cuento con María José Hernández Uy, es muy fan o sin más Pero en esta canta, vamos, sin parolas Sin parolas, impresionan. Yo de reconocer que yo era un, un inculto en este sentido de, de María José Hernández, que no la no controlaba. Guaire, la verdad que no vascuito ha Guaire, pero ascuitista canta y de lloras ha más cantas. Pero de verdad lo que se dice, que cuando canta canta es especialmente buena si las contimparas con Arresta. Tal siga o toda y Mora la Luenga, pero ves, tenías a ver. No se sabe. Sí, pero yo cuento que me es Chen que no oye los movimientos de defensa del aragonés y que no... que aluenga una mica puesta ellos ray, yo cuento que mismo ellos reconocen que lle un temazo un temazo, que además no lle a única canta que había de un poema de ángel Conte porque yo cuento que una de las cantas más famosas en Aragonés Lle May, eh, sí. que lleva una versión que en primeras es fácil José Antonio Bordeta, pero que la ha feito famosa, lle Manolo Manuel García, García. Que, que tenía valora de, de Metela en no suyo concierto básico principal, de eh, 40 principales en Granada añada 2007 Sí sí y que esa, bueno en Orrete y se canta se movió muchísimo se continúa moviendo y que un cantante de talla tan conocido eh, de Manolo García que llevo cantaire de el del último de la fila que las villas en Aragón cuando no tiene garra relación con Aragón simplemente pues porque le cantó la, le le gollo la canta y tenía mucha admiración a José Antonio Labordeta, ah yo me pareís No sé, se me meten los pelos de punta cada vez que siento y se canta Cal animar también, animamos desde aquí A, pues a artistas locales no con no uno guayre con issues, Ya lo fan, lo estamos oyendo Pero más con también a que falgan lo mismo pues, eh, Amaral, siempre hemos dicho Si que a que encantas en sí. aragonés Además que fa poco, no sé si el otro año Fa dos años, fa una versión en catalán Sí, de una colla, no recuerdo ahora cómo se decía, la colla, y de la canta era mes que, bueno... Sí, pero que, pin, a, sí. que han feito cantas en, en catalán que podrían también fener una en aragonés, y Enrique Bumburi, que yo tenemos Bueno, que isio, yo... Yo, eh, que he estado charrando con raperos, hasta que, mira los de convencer de que hagan cosas en aragonés, comprendo que fuera un rap en una luenga que no en la que no te desfiendes bien, que no haya tuya luenga... que no te sientes cómodo y es difícil porque o rap y es otro mundo ¿no? ¿un jazz rap tipo jazz magnetismo? sí pero bueno cuando y con eso eh, son letras muy largas yeah. te las has de aprender de memoria eh, también tú escribes una cosa y en traducirlo pues muchas vegadas pierde pierde la esencia, ¿no? Y, y es cierto que no yo lo mismo, pero tenemos cantaires también muy famosos que podrían dar un empentón enorme al la aragonés, como Bumburi, si Bumburi o Amaral conseguiesen los que cantasen una cantera aragonés, la estaría un empentón toda la luenga. Como Manolo García, presínate, pues sí, sí. Sería una cosa muy, to, muy to vistera creo que sí. Y, y que los han muy bien esto de inventar las luengas dende as, dende as cantas. Eh, son los compañeros de el Movimiento de Defensa de la Lengua de, de, de Asturiana que han quitado esta semana el Cantar del Basu que lleve un, un, un vídeo que lo podéis trobar en youtube metiendo el Cantar del Basu eh, lo ha feito la Asunta por la Defensa de la Lengua Asturiana en colaboración con otras asociaciones y los concellos Concello de Asturias esperamos poder entrevistar luego a bella persona de Asunta, eh, suposamos, en Cano no hemos charrado con él, pero Carlos Pulgar siempre se ha prestado a colaborar con este programa y, y, y eh, una persona muy embrecada con esto, con, con la Asturiano y el presidente Asunta, y este este vídeo yo el otro, bueno, se ha feito público a la otra semana, Y en YouTube eh, han feito un hashtag que ya el cantar del vaso, sin lo bellez por favor comentadlo en Twitter. Tal, a ver si consiguen que siga Trending Topic, en cara que si no lo han conseguido ya, es una mica difícil. Pero, y un vídeo sobre bueno, porque, eh, bueno, y una idea que surtió dos maestros de Luenga Asturiana, de Taudía de Luenga Asturiana, de qué podían hacer, ta emocionar una mica a motivar a los alumnos y bueno pues con esto de mmm, yo he visto ya más vídeos en youtube de de con un vaso de y un chuego, no oye como un chuego con palmadas y con vasos con beires y eh, hizo en youtube lo puedes ver y ellos lo que han feito ha estado versionar una canta americana de principios del siglo XX que en zaguera se ha popularizado en castellano y lo que han hecho es eh, grabar a muy tachen en diferentes puestos lo movimiento movimiento este do vaso en, con vasos de refirme a la lúega asturiana tal me encadría, no digo copiar pero pillar una estrategia sí, para sí, ella no sí, a la los sí yo cuento que sí además lo que ellos lo que han tenido mucha suerte y es que se han prestado a colaborar los jugadores de fútbol del sporting de wow. y de o real de o real Ovie, wow. y, y claro también que estén coincida do mundo del esporte de la cara por, por una iniciativa como esta ye, maravilloso. Okay, y maravilloso si sí, en Asturias son haciendo un trabajo espectacular o sea eh, si es que ya podamos nosotros Beldía estar en un nivel que los son de la las Chenda Asturias porque a Urmino nos dedicamos a mirar a Cataluña euskadi Escadi pero ye que ya otro mundo o si sea, no y ya otra liga y son otras cosas pero llegue a Chenda Asturias que llegue tan motivadísima con la Asturiano que con tan pocos recursos porque hay una luenga lúega eh, Situ de situ de, si nos metemos legalmente y como el aragonés son en el mismo ran, tienen el mismo refirme por parte de las instituciones. Ningún refirme. Bueno, en Asturias sí que se puede, sufre en en puestos de Asturias de Asturias, opción de estudiar asturiano en la escuela como optativa. Pero di ya dicho cosa y son consiguiendo una de cosas y un refirme popular en defensa de lengua asturiana. que yo soy enamoradísima de, de, de los asturianos, los he muy, muy, y, muy bien. Y yo las asturianas. ¿eh? No, pero, pero los he ofendado muy, muy, muy bien y cal, cal que... Yo, de, sí, yo, yo sí que tengo que decir una cosa, que en Zagueras veiendo asturiano eh, veía una, una entrevista, bueno, me la pases tú, al hombre de moda, sí, sí, señor Coletas, Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias, una entrevista en asturiano y, no me y yo. que decía, pero él daba dis disculpas... Por no poder contestar a la entrevista. No, no, en sí. Pa y Pablo Iglesias estuvo hecho bien, pero no me fació hoy entrevistador, cuando dijo que la única luenga española, no de bueno, del Estado español, no oficial y era el asturiano. Y eh, eso no me fació no. y, y, y, y cuento que hizo este un fallo. Y, eh, quiero decir, es asturiano. Pero horminos asturianos sí que ya es cierto que yo cuento que ya el único movi movimiento de defensa de una luenga que goza del acordarse en la Aragonés. Y eso sí, yo. Junto con los defensores de del extremeño y do Cantabru, que son a la fin. Digamos, a no un que lo recuye, recuye como dialectos de las turleones Histórico, sí Histo Sí pero, pero y es cierto que, que cuando se cosas Ellos siempre gozan de acordarse del aragonés Y saben que somos en la misma luita Y hemos pero que sí Pues nos dijamos con, con una sección Y de El Cantar del vaso dos parís o bien? Sí O la dijamos eh, hasta la fin Venga, aula, metemos y nos despedimos con con Gaire. Sí, con Gaire, que esto de cambiar los nombres a las collas. Sí, sí, venga, eh vamos a sentir el cantar del Basu que ya esta versión que han feito os compañéis asturianos en defensa da de suialuanga. Oye, me cuaca, tanto ista canta que he de reconocer que me la he ilegalmente <risa> dende una página de que te dice a Baisa te cantas desde YouTube. Yo no podía resistirme y me la he descargada y la tengo en un móvil y me la la siento todos los días porque me encanta. Y dice una cosa muy polida eh, a canta ista que no sé, eh, como no conozco a versión original y a canta a versión en castellán cuando la he sentida, la he sentida de fondo y sin prestar guaya atención... Eh, no sé si he traducción literal o si lo han feito ellos, pero dice eh, Sin un toy eh, vas a acordarte bien de mí, da mía forma de falar. ¿no? Eh, me cuaca mucho porque a Chen que somos luchando por que se reconozcan a nuestras luengas, que son, as que, a Chen que tenemos luengas en peligro de extinción, eh, nos parís que a Chen no sabe a importancia que tienen estas luengas, ¿no? pero cuando disparisen a la vez sí que dicen Pues mira, esto en mi mío lugar se decía sinas, ¿no? Cuando, cuando no tenemos las cosas y cuando las, las apreciamos. Mm. Y eso oye una de las cosas que más me cuacandista canta, de que cuando, cuando nos manque el asturiano y nos manque el aragonés, a la vez a Chen, sí que a la que llevan unas luengas Que las hemos perdidas y que ya no va a ser fácil de recuperar. El uno lo que dices, ¿no? Y bueno, una cosa muy interesante, estudiar en los documentos, en los libros, en tal... No, no, que ya viva, ¿sabes? L que no, yo viva, no he hecho todo el estudio. Sí. O sea, Por eso, que, que también, no cae la espera de que disparís, no París a ta, trobarla a faltar. Por que se si le puede trobar a faltar ya, también no de recuperarla ya. Por eso. Oye, una cosa que yo era yo pensando, güey... Ye, eh, que una otra traza que hemos charro muchas vegadas, de, no de promocionar, pero a lo menos de tener bel, belciño belceño con aluenga jefica que en interpresas, en nombres de productos, etcétera Y yo voy me ir acordando de que había compañeros, que, bueno van a ser una palabra que yo no sé si existe realmente en aragonés, pero la esplanican como que deriva o que ya en realidad, que ya frixen, frixen, mm. cola. Y es cierto, y que además y un producto que ya teniendo muchísimo éxito, y fuera de Aragón también, Es auto, que, es pues, auto. A más, Yo en Lavapiés la eh, billé en los vas. Y no. en Navarra también la venden y a, a más de que fa servir una parola que lleve no en Aragonesa o que lleve muy interesante también ye que ye de comercio local feita con productos de comercio chusto y que... se mira tanto por a chen que la produce, no, como por porque por eso. a chen que la que la consume no no beba cualsiquier guarrada. Y eso, todo esto venía porque ya sabes que hueve, pues ya había una baralla con los trabajadores de fue en de, de Coca-Cola. Uh -huh. que van pillado y van acampado en la fabrica, una fábrica, una fábrica que quiere van trancar y que quieren trancar y que en París que van a trancar, espero que no, a pesar de que es rendible económicamente, porque a lo mejor es más rendible pues hacer otras cosas aunque se dan menos delitos a los trabajadores. ¿no? Hay ahora Coca-Cola y esta multinacional, pues llegue jugando mucho puerco con esta chen, HM, va a deixar a 250 personas en la carrera, no a perdón a trescientas cincuenta personas en la carrera y güey pues había escenas de violencia Que menos que hacer publicidad y animar a que consumas frisian cola que la puedes probar en muchos lugares en muchos vads de toda Zaragoza y más allá del estado y yo curioso que cuando principio unas vads con Coca Cola al otro año había vio muchos vads de Zaragoza di fuera del ámbito madelenero que demandaban una alternativa a la Coca-Cola porque no querían consumir Coca-Cola por todo lo que ya era pasando con Instachen y era una mina de una mena de repulsa y bueno, desde aquí todo nuestro refirme a los trabajadores de Coca-Cola que esperamos que se solucione suya situación a escape Sí, ¿Sí? Eh, yo pensaba ahora pues eh, meter una canta de Gaire, la tercera ya que somos sí, en la presentación de yo cuento que ya... Mmm, Yo estoy sintiendo ya a Ostagals Da Gusantina. Les hemos de dichar tiempo Sí es que No sé si ya tal vez Nos despedimos y, vale. y nos despedimos Con una canta de gaire Muito Pero en bien. cuentas de la tercera Te voy a demandar Que metas la zaguera A ver ya Que Y que más, que, voy... llega que más Me cuaca Vale Y fácil. que llega más la que Con la que no En el concierto hacían un show Con el público Te que los coros Las mujeres Feban un, un coro Y los hombres Un atro Y todo to de conjunta Quedó muy chulo Que, que pena de no haber estado en ese concierto. A lo, lo, a la, tro, la tro ya no me lo pierdo. ¿eh? Bueno, esperamos que fallegan una tro a escape porque tenemos muy, to, muy, to mono de gaire y muy, to, muy, to mono de cantas en aragonés. Como he visto, que, que somos, que no hemos charrado a la fin de otra cosa. Porque no llegue nos cuaque charrar do nuestro, que también, pero llegue que nos cuaca muy, muy a música en aragonés. Vía muy ta buena calidad. Bueno, eh, bueno, yo creo que antes de despedirnos vamos a decirle a la Chen también que nos puede seguir en o Twitter en FendoOrella, arroba FendoOrella en o blog FendoOrella.wordpress.com o en invianos correo electrónico en Fendo.Orella.gmail.com Exacto, nos sentimos ocho jueves bien y que tengas una muy buena semana Muchísimas gracias por aguantar toda esta hora de chapa que nos metemos todos jueves Y a Pierce este año nos metemos las pilas de verdad y principiamos ya la semana venían teniendo entrevistas pro-interesantes. Yo desperto en el mar Se mira a las manos A crebazadas de fasca Se piensa como oye Lenguacha se tega servir en su santo sol sean que no en O vi yo desperto, luego está que odí y así a largo. Vi yo desperto.